Mauro, ¿con qué ropa saliste? Está fresca la mañana, ¿eh? Está fresca, sí, una camperita fina salí, pero me confié en que vos dijiste ayer, temporada de bermuda de acá abril, pero duró poco. La mufé, mundo. la mufé, 24 horas duró. <risa> la mufaste, la mufase. Oh. Igual ayer estaba espectacular para bermuda. Sí, ayer estuvo eh. hermoso, pero hoy volvió el frío. <ríe> sí, sí. Eh, se va a quedar, y Mauro, también. hasta mañana, y... así que, bueno. Ahí hay viento, hay viento. El mismo viento que había anoche que Almirón le echó la culpa que perdió. Oh, sí, le echó la culpa al viento. Dice, ¿En serio? No, se podía, no se podía jugar, había mucho viento. Pero dice. la puta, más, no se podía jugar. O sea, Pero los dos cabezas. Y Almirón debe y estar se se impresionado, se se además. Se además, siete goles en un partido para Almirón debe ser. Uy, oh, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Va de retro. Eh, y hubo seis en el primer tiempo, ¿no? Claro, 4 a 2. 4 a 2, 4 a 2 sí, impresionante. La sí, sí. parte arrancó ganando Belgrano, lo dio vuelta a Boca y lo dio vuelta a Belgrano. Sí. Y después se mantuvo. Y después, bueno, Boca erró algunos también. Era, era para un para un partido de 5 a 5. Mira, La verdad que estuvo bueno. También. Sí, interesante, por lo menos muchos goles. Sí, sí, este... sí, sí, sí, sí, cagaron a goles. Por lo menos no, no, no nos aburríamos, o no nos aburrimos los que vimos un ratito el partido. Así que bueno, estaba fresca la mañana, este, hay un poco de viento, hay viento en este momento, hay un solcito así como una especie también de, de bruma dando vueltas. Eh, no hay nubes en la ciudad de Santa Rosa, así que seguramente al pasar el día este, va a comenzar a, a calentar y va a levantar un poco la temperatura. Eh, durante la mañana de hoy, Pali, vamos a... Eh, Estamos armando, estamos terminando de armar un informe con algunas voces de comerciantes que ayer se comunicaron con nosotros para contarnos cómo vivieron toda esta... toda esta movida cambiaria que también les va a repercutir en los precios seguramente de acá en adelante, así que vamos a ver si podemos eh, escuchar a alguno de ellos que, que ya se comunicaron con nosotros para, para contarnos eh, lo que pasó ayer y sobre todo qué puede llegar a pasar de acá en adelante con los precios después de la corrida cambiaria de ayer. Y también nos comunicamos con el presidente del Banco de la Pampa, Alexis Ziviglia, que no quiere hablar públicamente porque ayer se... Se conoció a través de algunas este, de algunas manifestaciones de, en algunas radios locales de que había alguna restricción para comprar dólares en, en el Banco de la Pampa y también alguna cuestión con esto de los depósitos después de lo que dijo Milei de que saquen este, los, eh, la plata de los plazos fijos y que no, no ahorren en, en, el, en la moneda nacional. Todo eso... derivó en una complicación este, y ayer a la mañana durante algunas horas eh, desde el Banco de la Pampa decidieron este, no vender dólares por un, por un rato para acomodar algunos sistemas, sobre todo porque la volatilidad del precio del dólar iba y venía y eso derivó en que algunas personas habían comprado dólares en el día de anteayer y ayer lo quisieron sacar y no pudieron por un rato. Este, nos contaba Ibilia que no van a hablar públicamente, pero si sí eso se dio por una cuestión de sistemas, no porque faltaran dólares. Ah. Eso está bueno para, para poder aclararlo, este, pero bueno, lamentablemente no quieren hablar públicamente algunos funcionarios, en este caso provinciales o, o del Banco de la Pampa, que estaría bueno como para llevar tranquilidad, no solamente por los plazos fijos y para saber si es que realmente la gente se volcó a sacar los plazos fijos en la Pampa, ¿O qué pasa con la venta de dólares? Porque muchas personas compran de a 100, de a 200 dólares y a los pocos días lo quieren sacar. Toda esa situación derivó en que en algunas horas de ayer no se podía comprar dólares en la en el Banco de la Pampa y en algunos bancos este, privados también, pero tenía que ver con una cuestión de sistema y no porque faltara el billete. Claro. Vamos a ver si realmente es así, pero vamos, también hay que creerles desde de, de, de la palabra... Directa, en primera persona, que en este caso no nos, se comunicaba la exigibilidad con nosotros. Así que todo eso derivó, no solamente en, a nivel nacional, sino también a nivel local, porque algunos comerciantes estaban preocupados, con cierta preocupación, sobre todo lo que puede pasar hoy con los precios de aquí en adelante. Así que vamos a en el transcurso de la mañana vamos a ver si podemos hablar con, con alguno de ellos. claro cuando lleguen, Lo otro que está sí. pasando... es que eh, acaba de ingresar a la Secretaría de Trabajo eh, los trabajadores de la radio municipal de aquí de Santa Rosa junto con representantes del gremio del CIPREM, porque hoy, al, hoy 11 a las ocho y media de la mañana estaba prevista la reunión de conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo. ¿Cuál es la novedad? Es que no se presentó nadie de la municipalidad. Y eso es eh, una noticia porque... se estaba esperando que alguien de la municipalidad se acerque hasta aquí... a sentarse a poder este, encontrarle una solución al conflicto... de las personas precarizadas que tiene la radio municipal. Está, ya los, los trabajadores de acá, de la Secretaría de Trabajo... nos habían adelantado que posiblemente gente de la municipalidad no se iba a acercar... y hace un ratito ingresaron este, los trabajadores junto a los representantes gremiales... y por ahora, hasta esta hora... Nadie se acercó de la municipalidad, todo, todo lleva a pensar que posiblemente no se acerquen y la reunión se haga sin la representación de la municipalidad de Santa Rosa. Claro, eh, bueno, eh, va a faltar una de las partes, bueno, una de las partes importantes. Y la eh, tengo... importante sí, la más importante porque es la que a la que se le está reclamando, vamos a ver qué, bueno. qué sucede, si es que mandaron un escrito o si pidieron una prórroga, claro. Pero la verdad es que eso no lo sabemos, no. lo vamos a saber dentro de un rato, La reunión se está desarrollando ahora en la Secretaría de Trabajo únicamente con los trabajadores y los representantes gremiales. Bueno, Mauro, varias novedades entonces eh, que vas a ir desarrollando a lo largo de la mañana. Eh, en un ratito les cuento si es que hay alguna novedad eh, acá en la, en la Secretaría de Trabajo que nos vamos a quedar un rato. Bueno, dale, eh, avisa nomás. Eh, Cómo no. Dale, Mauro, nos reencontramos. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores.